Bueno, buenas noches. Buenas noches, oyentes. Bienvenidos, Bienvenidos otra vez a Letales. ¿Cómo siente el 2009? Eh, ¿Cómo ha sentado, sentado el fin de año? No sé, pero yo estas navidades, cada día que pasa voy más borracho. tío. Sí, esto, esto va en aumento, eh. no sé cómo va la cosa. <risa> pero... esto, esto de grabar los programas tiene su, su aquel. ¿eh? Sí, sí, sí, <risa> cada día que pasa. A mí... Tú que eres un monárquico de toda la vida, a ¿no mí, te traído los A, a mí los, re los reyes magos... El, el ¡Carbón el, te han traído, Baltasar, por el, malo! El rey mago Baltasar Garzón, una un, un orden de captura me trajo. Ba ¿Baltasar Chepón que te ha traído? No, no, Baltasar Garzón me ha traído una orden de captura. O sea, me tengo que... Termino el programa y, y me piro de España para siempre, pues me están buscando. ¿A poco? Por, por apología de... Del terrorismo, no sé qué mierda. ¿Ah, sí? No, sí, algo así. Te echan del país. Sí, por hablar bien de la Grecia borroca. Te envían a Guantánamo. No, Guantánamo lo han cerrado. Ahora tienen otro un poco más allá, en Costa Rica. Ah, sí. Costa Rica. <risa> sí. En Grecia están haciendo ahí un. Los estudiantes eh, así de, de arqueología sí. están destruyendo todos los grandes no, superficies. Ya, y está, ya y estaba tal, para, antes. Quieren volver la ciudad a lo que eran los orígenes de Grecia. Mm. Ahí, con sus pilares, sus dioses y todo. Están destruyendo todo. Sí. Será más guapo. Sus torres dóricas. Pero ya estaba destruido antes, ¿no? ¿Eh? Ya estaba destruido sí, antes. pero bueno... Todo tirado la... por el suelo, ahí... Una reforma, una reforma. Una reforma ahí. estructural claro. del sistema, que es lo que hay que hacer, ¿no? Machacar un poquillo no, el sistema, ¿no? Aunque, aunque los dioses no existen, pero los que sí existen son los que administran la cartera de los dioses. No, nuestro dios es el BBVA. Nosotros <ríe> somos los Eso testigos lo del BBVA. Existe. Y el rock and roll. O sea, bueno, el rock and roll es, es mi amigo, más que. El otro día vi Troya, la película, Troya ¿no? está sí, relacionada qué con los griegos, sí. que está Aquiles, Aquiles sí, el el talón, del talón. que va con el talón, digo, pero si va, va con sandalias, no lleva talón. No, lleva, no pero el talón, el talón lo llevaba en el bolsillo para pagar el caballo, ¿qué te piensas tú que cómo se pagaba el caballo? ¿O te pensás que el caballo era gratis? Es que Él hizo... iba con el talón para pagar el caballo, pero se, se hizo el talón de Aquiles. Aquiles hizo un ejince, entonces y sale uno que le tira la flecha sí. y, y le da y le clava la flecha ahí en el bueno pero eso se trata el talón eso se trata el que dice vaya puntería que tiene el, tío, con la el cabrón le dan el talón eh, eh, y sabes por qué era eso, eso así eso ¿por porque, se trata tú sabes por qué era así porque aquí solo, solo tenía por mal, era su punto débil por sí por eso, pero por qué era tres... su punto débil ¿Pero cómo lo sabía que era el punto de Porque su madre, o sea, cuando nació... Lo metió en una olla... En un río, Como el pulpo gallego. Como el pulpo a la gallega. <risa> el pulpo a la gallega, tres veces. Ah, y lo cogieron y del lo cogieron el talón. En un río que si te, te metías ahí, te hacías inmortal. O sea, Dios. Es. No, bueno, y por eso ¿Y? se dice ¿Y? cuando vos, ¿Y? por eso se dice ¿Y? que cuando vos tenés una debilidad se dice mi talón de Aquiles, porque claro. es la única manera que había de matar a Ulises era por el No, talón. Aquiles, no Ulises ahora la odisea. La odisea, a la gente. Odisea, vaya Odisea que contando No, no, no, la única manera de matar a Aquiles, perdón, era por el talón. Le cortaban el cabello, ¿no?, a Aquiles, señor. No, ese, Ulises es el que hizo el Tour, el, el tour Mundial, no, no, no, que a casa, ¿no? volvió hizo el Tour Mundial, hizo una gira por todo el ¿No, mundo. ¿El de la melena? ¿Quién era el de la melena que le cortaban? La... Sansón, Sansón, Sansón, Sansón de no, Nacho, Sansón, tío. tío. La melena de Sansón. Sí. O Roberto Carlos. Que era heavy. <risa> Sansón era heavy, ¿eh? Y tú, eres, tú sabes mucho de Grecia, ¿no? Bueno, yo sé lo que... Es. ¿Qué libros te has leído de Grecia? La Odisea, por ejemplo. ¿Va despacio? va muy la despacio. La odisea, es va bonita, muy despacio. ¿La, la odisea Están todo el día bebiendo, todo el de poner. Cuando de beber y comer acabaron saciados, hicieron una cierta y luego fueron a guerrear, claro. Pero todo el rato está así. O sea, estos se lo pasan de puta madre. Más griegos, que beber. Llegaban a un sitio, llegaban a un sitio porque el telemaco estaba buscando a su padre. Llega a un sitio para ver a Aleso y lo primero que hace es comer y beber. A ver, que es lógico, ¿no? Pero, coño, esto lo pasaban. Y bien. el Pitágoras era de Grecia. Sí, pero ese era matemático. Ah, pero y no estaba, este no estaba de juerga. Este no se estaba de juerga. Este estaba con la hipotenusa, el cabrón. <risa> <risa> Allí, venga. Y dos hipotenusas, ¿eh? No, dos catetos. Dos catetos. Es verdad, yo la hipotenusa. <risa> yo es que no soy de madre, yo soy de letra. Es verdad, eran Cuando, dos catetos para, por, por, una hipotenusa, una hipotenusa, por, por una hipotenusa. Por Y había mezcla y orgías, claro, claro. orgías. Siempre ahí. dos catetos y una hipotenusa. Ahí. ¿Son los tres reyes magos? ¿Eran dos catetos y una hipotenusa? ¿O estaba, o no? estaba la hipotenusa, que era el dueño, y los dos catetos que la hacían de esclavo. ¿Qué es la, hipo la hipotenusa o la hipoteca de USA? Porque <risa> claro, eso se sabe. Y luego estaba ese, ¿cómo se llamaba este? Lo pasas bien. Arquímedes. Tú sabes <risa> eh, que... Se te lado, estamos lado, el haciendo el programa. Estamos hombre, hombre, no te conversando, haces, que hombre. no te voy a poner eh, un tema de los y, Ar y Arquímedes... Aquí. Oye, que estamos... Esto parece un bar ¿eh? Oye, esto parece un oye, bar ¿eh? Está, oye, oye, oye, bar, eh. está, oye, oye tú tranquilo, oye, tranquilo, no te vas nervioso. Estás por el debate. ¿Qué, ¿Qué pasa con Albert? Es que ¿Qué, está, ¿qué? Está, está todavía dolido la de, la, de la derrota del Barça contra el Madrid de hace ¿Qué? tres Te salió, tío, Albert, ¿eh? ¿Te has hecho algo? Estoy picado por, por, por la derrota del Barça. Todavía estoy picado. ¿Y eso que, una vez que, que, que vas al campo, campo y que te, te dejaras la entrada en la radio? No, no, estamos y aquí no pudiste entrar al campo. <risa> está, está, estamos dilucidando la música porque me saca el disco de los Rollings que le acabo de pasar. Porque voy a poner otra cosa. Ustedes boicotan los Rollings. Hombre, bueno, dame el como disco. El da, como el da. Dame el disco. No, pues igual sonará no. tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aquí el disco no se pierde. Hombre, Hombre, no deja nervioso. de posavasos Para no, tío, para un cerveza, no, de los no Rollins no se sino, tiene cualquier está día Está aguantando la chiveca. Este de los Rollins. <risa> está cambiando los colores en la cara de Nacho. No, no Nacho, no, no Nacho está pillando, pillando aquí. Se está poniendo nervioso. <risa> Esto no sonará. Es Nacho, los Rollins sonarán. <risa> lo, los Rollins sonarán. Tengo miedo de lo que Ahora mismo tengo miedo, eh. Sí. Está cojonado, tío. Bueno Así que vamos a poner Porque estábamos hablando de Arquímedes, ¿no? Arquímedes oh, pero deja, No, Pitágoras no, Arquímedes. Arquímedes. Arquímedes es el que se metía en la bañera Y te salió ¿Y, y dijo, Eureka. dices, míralo Coño, ahora tengo polla! tú, la, tú de toda el agua que has en la bañera De verdad, cabrón ¿Eh? Ahí la mujer de arriba que que también es es más Bueno, va, basta de tonterías ver, llena la, Basta llena. de tonterías Me estoy poniendo nervioso No, no, espera, ver, no, no, no Es que ya estoy cabreado ¿Tú te has llenado la bañera de cerveza alguna vez? ¿Eh? Coge una, cer una no, cerveza. Es un desperdicio. Te la llenas. Pero eso tú un llenas la bañera. Es un desperdicio, me la veo. Vale, pero Yo por, por dentro. Ejemplo, la, por cerveza. Ejemplo, Nacho, la cerveza por dentro. Tú tienes la bañera. Pones un tapón, el sí. tapón de la bañera, para tapar el agujero. Que no la sea, llenas no. de cerveza. Y te metes dentro. Me aburro. Y te metes dentro. Sí. Pero tú antes de meterte dentro dices, voy a beberme un poco de cerveza, así me puedo entrar dentro, para no tirarla por el suelo. Claro. ¿No? Y puedes bucear y va a... ¿Cuánta cerveza, cerveza te cerveza? tendrías que beber de la bañera para que no se desalojara nada de la bañera? Mm. Mm. Litros y litros. Mm. ¿Es posible? <risa> Sugerente. Sí, voy a... Piénsalo. Va va a vamos a publicidad. <risa> vamos a publicidad. <risa> <risa> no, Aquí el maestro Chuso no ha traído... Maestro de Chuso no nos nos ha traído canción No ha traído una canción de... Esperamos la bueno, respuesta. Van a sonar ahora los hermanos Dalton. Los hermanos Dalton, que eran catetos. Verso, eran los dos catetos. Cateto. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué quiere decir cateto? No, no, no pillo bien ese vocablo A ver, catetos, catetos tiene dos acepciones, ¿Se dos acepciones. Sí. Eh, ya está. Hablando según los términos de Pitágoras pues son los lados más cortos de un triángulo uh -huh. Esos son catetos Y cateto... También puede ser, pues, lo que era Paco un Martínez Soria en muchas. Sus un ton, gilipollas. Un tete, corto. Un tete. Porque, por, no, por la asimilación. La cateta, por la asimilación, como los catetos son cortos y una persona es corta, pues entonces se le llama a los cortos, se llama Ahí está, ¿Ves? muy bien. Está ah, esa definición. Muy Por eso tenemos un universitario boloñés aquí, ¿no? de Un universitario desde letras. Ah, de letras. Bueno, pues estos hermanos catetos Dalton. Eh, hacen una versión de los Ramones y vamos a escucharlo, ya que hemos hablado antes de los Ramones. Al final, a Joey Ramones lo vamos a dejar tranquilo en su tumba. No vamos a hacerle no, sonar hoy. No, no, no va a sonar Joey Ramón. Va a tocar una versión de los Ramones, Bliss Riek Bob Blitz, va Riek. Vamos allá, escuchemos. Venga, ahí va. El que no se sepa esta canción está suspenso ya, más el que no vote desde aquí hasta el final, igual. Bueno. What's up, Frank Chaval, bueno, no fue tan potente el final como yo esperaba. ¿eh? Nos da la gracia, Yo he esperado, yo he esperado nos un nos final vaso. ahí, un platillazo, ¡Pah! pero luego shh, fueron bajando tranquilamente. Eran los hermanos Dalton. el que no escuchaba así a Lucky Luke. No, que, pobre, no, pobre chaval, totalmente. Sí, es raro, Mira, ¿eh? Los Templanan tampoco, ¿Tampoco plan? he salido por ahí. Bueno. A ver, perdonen mi nota. seguro que estaba en pero República, República en Francia, pero ¿tiene? estos hermanos Dalton, ¿de dónde son? Eh, son de sevillanos. sevillanos. No, no tal acento. No, no tal el acento ahí <risa> eh, cantando. Pero eh, pero cantando son animados. ¿No visto? En vez de decir please Crepó, han dicho please <risa> ¿Tenemos, tenemos, tenemos un invitado al altaluz, ¿no? El sargento peláez está por aquí. ¿El sargento peláez, peláez? Está por aquí. sargento? ¿Está ¿Está ¡Hola, buenas noches! ¡Hola, sargento! Hola. Eh, ¡Hola, qué pasa! Nos viene a visitar para... Para venir de a detenerle. ¿Usted conocía aquí a los hermanos Dalton? Los tiene ahí a... clichados, fichados y tal? ¿Quién son estos hermanos Dalton? ¡Son sevillanos! ¡Que se identifiquen! Yo soy de Jerez de la Frontera. ¿Pero su jurisprudencia no alcanza a conocer a esta gente? ¿Mi jurisprudencia es solo de la frontera? Está Jerez de la Frontera. Yo solo detengo la frontera. En la frontera se queda. Y ya está. Más de allí nada, no pasos. si van a pasar la frontera tendrán problemas, si no de momento ¿cuántos son estos hermanos Darton? Pues los originarios son cuatro, pero aquí me parece que son un par. ¿Y son dartónicos? Son católicos. <risa> los hermanos Darton, yo digo deben ser dartónicos, no deben ver los colores rojo ni el verde, ni nada. Son testigos del BBVA. Uy, entonces lo tengo que detener. Igual seguro. le dan un cross de tabaco para cruzar la frontera. Un paquete de tabaco A mí Unos cartones Yo favor, por menos de dos cartones No les dejo pasar <risa> Y también está entrando Por ahí me parece Pierre ¿Pierre? Pierre ¿Quién, Pierre Luis quién es? Y ¿Pierre no de Yuna? No, Pierre, ¿Pierre no de Yuna? ¿Quién es, ¿Quién es Pierre? Pierre? Ese ya se murió, Nacho no. Ah, ¿sí? Hombre lo no ¿eh? enterraste? ¿No te acuerdas? Ah, es que no se acuerda Pierre. No me acuerdo Ha pasado yeah. un año Y ya eh, Tú lo muy rápido, ¿eh? Pierre, no te acuerdas de Pierre? El no, de este, ah, este hombre, Pierre, Pierre. Eh, el que murió de una defecación de elefante. No, hombre, no, no, eh. no es. No, ese no es, ese, <risa> no, eres, ese no, no, no es Pierre, hombre. Era Freddy. Ese era Freddy, es ¿qué? Era verdad que hicimos un. Un programa que había Pierre, un sudafricano. Un premio Darwin. ¿El ¿Qué pasó al sudafricano? No me acuerdo. ¡Eh, ¡Me morí! ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Me murió en Sudáfrica Se murió en Sudáfrica, pero... ¿de, ¿De qué se murió? ¿Era el que probaba un chaleco antibalas? No Sí ¿Sí? ¿Era usted el que probó un chaleco antibalas? No, perdone, el que probé el chaleco antibalas Soy yo, sargento Pelay, que lo probé No, no, sargento Pelay Y me dio... Y, y me... Y, y si le colabo así es porque Se me olvidó ponerme chaleco antibalas por la garganta Y la bala me entró por la garganta No, y le el... hizo unos agujeros al chaleco Para que ventilase También, eso también pasó Eso también pasó. ¿Y Pierre? ¿Y Pierre? ¿Qué le pasó a Pierre? Pierre no me acuerdo, era un premio Darwin de. Eh, por favor, el... por favor, <risa> qué poco, por favor. El mes de noviembre. Bueno, tía tenemos. Dios, yo tampoco, me acuerdo. <risa> ¿Eh? No me acuerdo, yo tampoco. Era un sudafricano que no sé qué había hecho. Y... Pero no se sabía si era verdad ese premio Darwin, ¿eh? Ah, no un, bulo, un bulo un bulo que corrió ahí era sudafricano ver? que iba a haber a, a unos caníbales africanos es, ese no era un, no, era australiano un Nacho era un españoles ¿O ¿O tengo trono, que decir malísimo, que, pero que el 2009 siento, sí. es un año de paz y felicidad para todos en el en el quinto aniversario de el quinto aniversario de qué de que me caí del caballo <risa> La estatua que es esta la han quitado, ¿no? Ya comentamos un día en un programa que habían quitado la estatua puesta de, de Franco y... ¿El de No, habían quitado la una de ah, No, eh, a no, Ferrol no la pueden quitarse, a Ferrol del Caudillo, hombre sí, ahí, ¿eh? Yo tengo un pueblo ¿Tiene un pueblo ¿Qué? Ferrol del Caudillo ¿A ti? ¿A ti, a ti, Que ya Rosa por te te Claudio escucha, Estás a tres kilómetros del, del micro <risa> A mí o sea, me llamo o sea, Claudio Soy el Claudillo El Claudillo, <risa> el Claudillo. Yo Claudio, yo no, Claudillo Claudillo de España Por la gloria de <risa> bueno, bueno. Pues yo vi la película de Franco que hicieron por la tele Espérame en el cielo que se tocaba la oreja No, la de Antena 3 no, Hicieron una, una para el 20N del año pasado bueno, Buenísimo de... Ya me no sé acuerdo de... lo que le pasó a Pierre ¿Qué, Qué le buena. pasó a Pierre? Que el tío era, es que en Sudáfrica roban muchos coches ¿No os acordáis ahora? Con el, ¿El vaquilla? Airbag. Roba muchos coches Y tenía... Bueno, vaquyinga. El vaquillinga El vaquillinga El vaquillinga como... Es un Zulu de Sudáfrica Que el roba muchos El vaquillinga El vaquillinga <risa> <El vaquyinga. risa> <risa> Ah, no, es verdad Pero ya me acuerdo con... Pero Pierre no hablaba así Es que me he confundido No teníamos a pie No ha venido a Pierre todavía No ha venido Pierre Ahora viene Hola, <risa> Merumba Hola, <risa> Merumba Merumba Merumba Merumba Merumba Merumba Merumba Bueno, después recordamos la historia de, de, Pierre. De, Pierre. de Pierre. Ahora tenemos a Tron, que nos quiere dar un mensaje. Un mensaje de Año Nuevo y. Esperanza, para... Un mensaje de esperanza. Para un mensaje de, de esperanza y bienvenida. Que a... se acabaron estas fiestas navideñas, a Tron. ¿Nuevo año? Ah, no. ¿Y Ahí qué ya. pasa después de, la fe... de las vacaciones? Ahora, pues, que volvemos. Ahora pues que volvemos al trabajo. Ese si noble H, que es el 99,9% de la humanidad. Sí, trabajar el no, el Correcto Todo el y mundo el, va contento el, a trabajar cada mañana Y el... Y el, y el, y el... trabajar! <risa> trabajar <risa> y, y el trabajo pienso yo que, no es, que es una tortura y no, porque lo compon, y no por la composición de la palabra De las torturas que practicaban en el Imperio Romano Con los esclavos Con los tres palos Sino porque las siguen practicando en la actualidad nuestros parásitos Con sus leyes y normas Con todos nuestros... Es con todos nosotros sus esclavos ya que ellos son nuestros dueños pues son los que ponen el precio a nuestro esfuerzo de trabajo con sus leyes y normas y eso es así porque nosotros no podemos decidir nada ya que son ellos los que deciden por nosotros con el sistema de democracia representativa que nos impusieron en este país y como los parásitos no trabajan pues nuestro esfuerzo lo valoran poco ya que a ellos no les causa ninguna fatiga ahora distinto sería si el esfuerzo lo pudiese valorar el que lo realiza Pero eso no ocurre en ninguna parte del planeta que yo sepa. Y no es que el trabajo sea malo en sí, ya que es necesario para producir las cosas o productos, sino que se convierte en malo por el robo sistemático de todos los estados que practican de, de la forma esta de gobierno representativa, que nos imponen nuestros dueños, los parásitos, con sus leyes y normas, en las cuales nuestra opinión ni intereses cuentan para nada, ya que ellos son los que deciden por nosotros. Con un sistema de autogobierno directo sin que nadie nos representase y nos dejase nuestros dueños, los parásitos, representar nuestros intereses directamente, nosotros mismos, con la tecnología que tenemos hoy en día, podemos sufrir del, del orden del 90% menos en el esfuerzo para obtener los productos. Menos de lo que estamos sufriendo con este sistema de gobierno representativo. Y, y sin poner en riesgo el sistema de vida del planeta con el consumismo irresponsable, que es la base que sostiene este sistema capitalista. ...lo cual nos está llevando hacia una autodestrucción de la vida... ...en la mayor parte de las especies que habitamos el planeta... ...nuestra propuesta sería por un sistema de gobierno... ...en el que todos pudiésemos proponer leyes y normas... ...y votarlas directamente sin que nos elija nadie... ...sería lo, un, un consumismo moderado o austero... ...lo que decidiésemos entre todos... ...que le diese tiempo a la Tierra a regenerar... ...lo que vamos gastando de ella... ...de forma de que el consumo fuese sostenible irresponsable y de paso aboliríamos la esclavitud que venimos sufriendo la inmensa mayoría de los que la habitamos oh. resumiendo el trabajo se convierte en malo por el robo del sistema de gobierno que nos aplican los parásitos y más cosas que podría uno añadir pero ahora no se me ocurre más algo que muy bien El mensaje sí, de bienvenida, bienvenida, al bienvenida al trabajo de Atrón. Atrón. De eso como regalo. Eso sí, es, es, es, es trabajo, porque muchos seguramente. Pero habrá gente que habrá. Al volver al trabajo resulta que ya no lo encontrará el trabajo. Por cierto, sea, se ha escapado. Por cierto, por cierto. Eh, la sintonía no solo al principio, ¿no? Del mensaje. Ha sido no, un poco improvisada. El, el mensaje antes que la sintonía. <risa> se repite mucho la palabra la parásito. Para y, esclavo. Eh, y esclavo. Sí, es que me repito un poco porque por desgracia no ha cambiado Pero nunca no, nada. No ha cambiado. Mientras no cambie la repito. El día que, que cambie tipo. la quito. Pero, o sea, Nacho, es que hay que, hay, hay que insistirla para que la gente se vaya dando cuenta. Cuanto, cuanto más se repite más se te queda ahí parásito, esclavo, esclavo. Claro, así reconocerá su estado. Esclavo, clavo, esclavo, esclavo. Que el problema no, es que gente... ahora me llamas... A ver, esclavo, es, como que, es como el partido del Barça-Madrid que fuiste a ver. El Barça perdió 0-1, pues va repitiendo. El Barça rompió 0-1. <risa> 0-1, es el resultado. Es ¿Será? lo que hay. Como llegan al no Barça. Cambiarlo. Como, como llegan al Barça. En el momento o... que el Barça gana, pues. Los lo, radioescuchas se dan uno cuenta que todo es un de... <risa> Esto va... de coña, porque como llegan el Barça ¿Lo de, no de coña? ¿Lo de coña? Qué? ¿De coña qué? Aquí vamos serios, aquí no es ah. de coña. No, como como llega a El Barça, la, lo, los los radioescuchas se dan cuenta que este programa lo hemos grabado. El... El 5 de julio ¿Qué día? ¿Qué día grabamos? qué día grabamos Letal Lethal Eso es un programa temporal Ah, por cierto, este, programa no, hecho... este programa no lo hemos presentado ¿eh? Hoy Este, está? este, no, no Este rey no lo hemos presentado Estamos ah. a 5 de enero Estamos a, a, a 7, 7, de de enero. 7 de enero 7 de enero 7 de enero de ya del 2009 En las ondas Libre de Libres de contrabanda FM Y el programa Letal Letalaje, letalaje. seccionaje, metalaje, ya yo llevo letalaje, un cocao, ya. Letalaje, le pedimos letalaje, un programa. Nacho. La, la cosa es claro. que le pedimos un programa un programa de Radio a Los Reyes y nos lo han traído. Nos claro. han traído este. Bueno, que vamos sí, a hacerlo. El 7 de enero de 2009 ya estamos en el. De hecho, año. Nacho ya propuso cambiar el nombre y poner Ignatius de día, Nacho de noche. <risa> Pero, no, es que no lo hemos dejado ya. Yo colgué mis calcetines en el árbol de Navidad y pedí un Letal Nacho para este año y veo que continúa el Letal Nacho aquí dándote. No, ¿eh? yo, yo colgué mis calcetines en el árbol de Navidad y los Reyes Magos salieron despavoridos, tío. Sí, ah, ahí olían. El objetivo del 2009 para Nacho es ya... Eh... Conseguir cuatro programas más ya en la radio Entrar ya en cuatro programas más Un par de ellos Sí, claro O sea, salir cada día por la, la radio La pulpería de Nacho cada Y... Día. La pulpería de Nacho Y el Majara de Nacho, ¿Nacho majara? Asamblea sí. de Nacho Nachos? La asa Sí Nacho Majara Asamblea de Nacho Majaras Nacho, bueno. Nacho de majara Nacho Rosco Nacho Rosco. Un poco Majara ya se te ve, ¿eh? Sí, B, ¿no? sí, sí, sí Y el Rizoma Nachinowski ya al otro lado del Nacho Al otro lado del Nacho eh... Escarlata Ra Nacho, Nacho, Nacho Esca dinámico. Escarlata Nacho. <risa> Oye, acabaríamos antes si le cambiamos el nombre a la emisora que se llame Radio Nachabanda. No. Contra Nacho, contra Nacho banda. Contra banda. Nacho, Femen. contra Nacho. Bueno, estamos aquí y si quieres escribir un correo es Nacho Monarca. Con TX y con, k, con arroba, k. Nacho con TX y Monarca con K. Arroba Shahu. No, no, no, no, Arroba Gemel. Colleja. Colleja, colleja pa, pa, Pamp, sí, Llevamos 500 años haciendo te, te, te radio. Claro. Nacho, Monarca. Aquí arroba, con, la, con las moriquetas. Arroba Gemel.com. Y si no, letalaje. Arroba. Shahu. Es. Es... De España. Estamos en España, campeón. Letalaje. Arroba. Yahoo.es es. España De España, que estamos, España. De, de, de estamos, que estamos en España, campeón Aquí que tenemos al general. generalísimo a de decir sobre el dominio.es estamos, estamos en España, campeón. ¿Eh? Se parece a la duquesa, sí. generalísimo. Sí, son, sí, es que son. tienen la, la misma edad, eh. más o menos, o sea que. Sí, están ahí, están Bueno, ahí, están y ahora, ahora nos vamos a un tema que ha traído Nacho. ¿Sí? Una canción que le encanta, ¿no? Un grupo que le encanta a Chepo. Rolling Stone. Sí. <risa> piedras rodantes, piedras no, rodadoras. Bueno, no, no, lo que quiere decir Rolling Stone, una vez me dijeron que el concepto de Rolling Stone en inglés quiere decir vagabundo, gente, un tío de la calle. Sí, ¿no? sí. O un tío, bueno, va... tíos de la calle total, ¿eh, Son ¿no? totalmente bueno, de la, pero la pero calle, esta gente que, que no. se cambia la sangre de un día para otro, es que es que si, ni fan si, a su si padre, si feliz de hacia, su padre. Si hubiera nacido <risa> en Barcelona estaría viviendo en Cantunis, en ¿eh? el Raval, en el Raval, al lado del Terra. <risa> tío de la calle ahí. Bueno, pero el concepto, o sea, una piedra rodante, en inglés, Rolling Stone, quieres un Rolling mm. Stone, se le llama un tío, un vagabundo, un tío de la calle. Eh. Tío. Yo quiero hacer un inciso, porque vosotros que vaciláis tanto, que yo fui al concierto de tal, pues yo fui al último concierto de los Rollings. Toma, toma. Sí, ah, la, eh. Ya sé lo que vas a decir. No, yo no me colé en ver, un concierto, concierto de los Rolling Stones. Solo, solo quiero hacer el comentario que de que... De que Ron Booth que ha sido... Ha sido que, menos mal ya. que estaba Ron Booth que <ríe> llevó todo el peso del concierto, de los Rollings. Porque el Mick Jagger... ¿Y el Kid Richards no nada, estoy de acuerdo nada de nada yo estuve si no contigo... Es por el Rombud, perdona, yo contigo perdona perdona que el llevó el peso del concierto fue Charlie Bats, el yo, batería yo estuve contigo el, el que no lo conoce nadie nadie, nadie se mete con tú, él Charlie Bats que toca canciones de los Rollins, pero tiene unos tiene, va con los Wallmans escuchando está, jazz. está escuchando jazz porque ¿Qué? toca siempre igual yo estuve con no vos en no el toca rock and roll, yo, yo estuve tío. con vos en el concierto no estoy de acuerdo el, el peso del concierto de los Rollins nos lleva siempre eh, Big Shadow y Ken Richards son los que... Pero un tío que pilla más. las baquetas con dos dedos claro. no puede tocar rock and roll. Bueno, por cierto, ¿y cuál es el mejor cantante que tuvo Iron Maiden? Pues <risa> Dickinson Hombre, Paul Diana, toda la vida. <risa> no, no, por favor, ahí sí que vamos <risa> a, a tirar aquí un debate. <risa> lo el, el mejor <risa> disco de Iron Maiden, de Killers Todo lo otro ya Es el, el disco más infravalorado Sí, es verdad Pero no es el, no es el, mejor, ni el mejor cantante Bueno, no vamos a escuchar Los Rolling Un, un clásico Por cierto, Nacho Tú que tirar? ¿Está bien antes? Después os voy a poner Un tema del Killers Ahí, ahí está Para vale, que está. flipéis todos Con Poli ¿Cuál, ¿Cuál vas a poner? ¿el drifter? Aún no lo sé no ¿Lo digas algo. son? Marders in the... Bueno, no, vamos a escuchar... Bueno, esa... Vamos a escuchar... Sí, tío. No, digo que ayer, Nacho, conocí a un tío que estuvo en el concierto de los Rolling en Copacabana, el mayor concierto de rock sí, de la un historia. Un millón de personas. Y... Hmm. ¿Y? Es como ha vacilado Es como, como Como iba vacilando Pues no, no voy vacilando No voy vacilando Estoy hablando Que estuve en el, conci el mismo concierto Que estuvo Albert Aquí en el Luis Compans ¿Y fue verdad? ¿En Luis Compans? como ya ¿En Luis Compans? <ríe> no, Compans? Eh, no en no. Montjuït En Montjuït no, Montjuï, Montjuï. no, no, Montjuï, ¿Pero Compans, sacaron un Compans O no sacaron un Compans? No sé? Luis Compans En Montjuït Luis Compans En el Company Disc En el Compans Disc ¿No? Lo escuchaste en el Compans Disc Luis Compans fue un tío De la República ¿No? De Company. Pan, no, Pan and Company, de, de, de, ahí estaba poquito, company. De, el de la, de la... Fue un presidente de la Que declaró la República Catalana Justo cuando El lanzamiento de, de Franco de Un ídolo catalán era, era como el del Ikea, la República Independiente de tu casa Por la República Independiente de Cataluña Y yeah, yeah, hacía bocadillos el, el Luis Companys sí, de... Hizo una cadena de bocadillos sí. Pansbánz, Pans Companies pues Pans Pans Pans Pan con pan. Aquí hemos hecho tres dos policías y queda pasan con pan Nos eh, pues vamos a cobrar, Pasan a cobrar en maquetes de boda y todo el rollo. Y pan con pan, comida de tontos. <risa> bueno, no, no, va. vamos, a un, vamos a un grupo que le encanta el Chepo. <risa> que están Robinson, poniendo también y un clásico el pan, propazo, vamos, Por wow. el precio que, que un, le han puesto y un clásico en vivo, Simpatía for Devil sí. y simpatía y por el, el demonio. demonio. ¿Tienes simpatía por el demonio? Esto es lo has puesto ya, ¿no? No, esto no lo ha sonado nunca. Sí. Esto sí que tendrían que estar en Guantánamo sí. Te están saliendo cuernos, Nacho El demonio tenía que estar en Guantánamo En vez de gobernando, ¿no? Ahí, ahí, <risa> sí, ahí sí. Dale caña Bueno, ¿qué? Dale. Un tema que no lo conoce nadie No lo conoce nadie ¿Esto es un, No es lo es Una no? novedad aquí en las ondas Desde Contrabanda FM Estos chavales empiezan de los rolling, ¿no? Un estreno Un estreno Unos chavalillos que sí. empiezan And taste. Been around for many long years, stole many a man's soul. and faith. I was around when Jesus Christ had his moments of doubt. I'm pain. Made them show sure the pilot washed his hands, sealed his blade. We're Ven, tío. Uh, uh, bueno, la, lo, la otra vez dijiste que los eh, Guns N' Roses habían hecho una versión de Rob's Tattoo. Pues y esta también, la versión también. Eh, sale en la película Entrevista con el Vampiro, la versión de Rob Guns N' Roses, Simpatía por el Demonio. ¡Qué buena la banda A, de aquel, Tattoo! Aquel, aquel, aquel el, el, el Chepo se está durmiendo porque no pone, como no ponemos nada para el dedo. ¡Qué buena la banda de Charlie Watts! <ríe> eh. ¿Eh? A, haber traído los Endacarys. ¿No? Tengo ¿Cómo? aquí en el móvil. Sí. Esta, esta, esta. Deja palabra? alguna discoteca. ¿Queréis que ponga una? <risa> esta. Podría podrías ponerla lendacaris, ¿eh? Esta es no, lendacaris Ahora la va a poner, fíjate. Dejo, mira. Ahora para que te enteres de tú del tema. Ahora una de vale Ahora, por, no. por bocas. Por bocas. No, no, si no estoy no de los por bocas. Bocas. A mí me molan las letras. Ay. De los lendacaris ¿Te de los lendacaris? Pues sí, las otra cuál la otra. ¿Dónde esconden las pistolas? Esta la tengo ¿Sí? Ahí está, eres? esa, esa ¿La quieres? En el pupit ¿Cómo? es En el pupitre ¿eh? La seis Se de fuerte, ¿eh? Uh <risa> sí. Sí, sí. ¡A tope, ¿eh? Ya está, no tengo más vaya. Se satura, se satura, sí, ¿no? No, porque está, se está acoplando se, aco se, acopla. se acopla Se acoplan los dos sonidos Y no, no puede ser esto Pero bueno, ¿Eh? ¿qué vais no, a ¿no? hacer este año? Aparte de no trabajar. Yo no, no mucho, ¿eh? <risa> no creo que haga mucho. ¿No? ¿Vas, a con, ¿Vas a contribuir a, a, a que haya más parados? Yo sí. Yo engordo la lista. Claro, de como te paro. ha dicho a Tron que el trabajo es una tortura, pues tú dices, ya, yo, yo, pues paso, yo paso la tortura. No, no, claro, es que no, yo no. directamente al paro. ¿No? Engordo la lista de los parados. No, tú engordas, hombre. Has, no, has, has empezado el año en paro ya. Sí, y sigo, sí, en, sí, sí. sigo en ello ¿A, ¿Has has opinión, el opinión fijo ¿Has, has empezado el año, Amparo mm. Pero am, <risa> sigo en ello O sea, opinión fijo ¿eh? opinión fijo. Parado, Una fácil. mujer se llama Amparo ¿Puede estar en el paro? Claro, es que está, de hecho está en el paro No pueden trabajar las que se llaman Amparo ¿Tú conoces algún Amparo que trabaje? Mm, ¿Amparo Moreno? Hostia, es verdad ¿Otra? Ahora, ahora es verdad, es verdad ¿Otra? Eh, ¿Quién más? Amparo. ¿El Amparo Moreno es la hermana del José Luis Moreno? Claro ¿Ah, sí? Suena igual ¿Sí? Sí, sí ¡Woo! <risa> <risa> ¡Saber estar! Gran categoría Un artista de fama mundial ¡Woo! ¡Aparo Moreno! Sí, sí Este hombre que pobrecillo ¿no? ¿Y le robaron los muñecos? No Es que, ¿No? raro, yo hubiera robado los muñecos. ¿Es que tío. roba los muñecos en vez de la caja fuerte. No, es que lo peor hubiera sido que vinieran, hubieran ido los ladrones disfrazados de muñecos. Imagínate que es <risa> el Macario el que le está pegando la paliza con Luis Moreno. Y el Rockefeller toma moreno. Hombre, que me parece que los han pillado porque encontraron a un, uno de los muñecos, al Macario, Lo sí. encontraron ahí en la casa de, de no, los No, es que los se, se el muñeco, le, le pidieron rescate a José Luis Moreno por los muñecos. Dijo, si quieres volver a ver a Macario, <risa> paganos tanto, no sé qué. Sí, sí, sí. Yo la última vez que vi a Mari Carmen. Hostia, Moreno. Mari, no, Mari Carmen es un Mari muñeco. Carmen, la de doña, doña, la, doña Rogelia. La, la amiga de Doña, de doña, doña Rogelia, Rogelia. Estaba en el glaciar de Perito Moreno en el glaciar de del perito moreno en argentina. ¿Pero estabas tú o estaba ah, ella? y Estaba ella allí. Estaba ella, estaba ella, sí, sí. ¿Y te saludó? Dijo, oh, yo soy de allí, de no, España. No, la, la saludé yo. ¿Y qué? Por vale. un autógrafo? Sí. ¿Y qué tal está doña Rogelia? Se enfadó porque le dije que hacía años que, que la seguía por la tele y me dijo, pues si yo aún salgo por la tele, digo, pues, pues yo no te veo. <risa> <risa> ¿En qué canal? Se enfadó un poco. ¿Salía en, cana en Canal Nuevo o Canal Sur? Ya no me acuerdo. Wow, es que aquí no se coge ah, eso, no hombre. Cogen, claro. Ni... Y... Sí. Yo hace años que no... ¿Qué muñeco es tan fantástico? El Pato Nicol. ¿Pato Nicol? No doña Rogelia, mi... el Pato Nicol. Sí, Nicole? sí ¿eh? ah, Pato Sí, también de Maricar Joder, ¿tú, ¿Y tú eres seguidor de Mari Carmen? ¿Y no, no sabes quién es el Pato Nicol? No, no soy seguidor. Ah, vale, vale, no. Como dice. Fue para quedar bien. ¿Y de Maricruz no. y su acordeón también? ¿La de los pajaritos? Sí. Wow. ¿Esa hizo la película de Hitchcock? Sí, los pájaros. Sí. ¿No? La banda sonora. La, la banda sonora de los, ja los pájaros de Hitchcock la hizo María Jesús. Sí. Sí, a mí, me, a mí me contrataron de actor. <risa> Ahora ya no te contrataría. Sí, de extra, de... ¿no? Como había tantos, la de tuya extra, es el, estaba el extra, pájaro. Estaba de extra ahí en, en, en, en, en la frío, ¿eh? No, yo, la tuya es el, no el pájaro. Sí, siempre me recuerdan por esa película. Sí. Y he hecho más, pero siempre me recuerdan por esa película y he hecho, pájaros, ha, he hecho ¿eh? una serie, el pájaro espino tío. el pájaro espino pero he hecho papeles mucho mejores y siempre me recuerdan por ese papel pues ¿Cuál, ¿qué papel mucho mejor has hecho, por ejemplo? <risa> entrevista con un pajarito <risa> <risa> hombre, llega el camarero oh, hombre, ¡hombre! el esclavo masoca el, el esclavo, esclavo, masoca. La... esclavo masoca el ¡esclavo! ha traído una cerveza, ¿Eh? esclavo ¿De ¿dónde ha salido esa cerveza? ¡eh, esclavo! Ayuda sí, sí, por la ¿sí, cerveza. Si ya, si, ya, si ya han pasado los Reyes Magos y todo, ya ya, ya, ya de regalos. Esclavo, que ¿cuánto le ha salido a la cerveza? A tres pasos. <risa> tres pisos para abajo, si no irás no sé, a la derecha. No son tres pasos, eh, güey. Ya, ya, ya, son <risa> tres pasos. Está aquí al lado. Está aquí, ah, al lado. aquí al lado. Bajas por la cuerda desde acá, eh. <risa> la cuerda, la cuerda, se me engancha la pierna. ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo de la cuerda. Uy, qué mal. Que vamos a poner un, un, de Iron a poner Iron un, ¿no? un tema que, que está aquí preparado. No nos vamos a cansar aquí al principio de año. ¿El mejor cantando? ¿S ¿S no, el mejor cantante. ¿El mejor cantante cuál es? De Den Iron Maiden, Dennis Dios? Wilcox. <risa> el mejor cantante de Iron Maiden es Dennis Wilcox, que tragaba sables. Un tema del mejor disco de los Iron Maiden. Eso Pero, es un poco discutible. Una pregunta. Iron Maiden tuvo un cantante que era el de los Wolfman. El peor cantante que ha podido elegir en su comiñetera vida. Chris Bailey. Que venía de. Sí, que era el del whisky Whisky, whisky o sea, el, go -go. De el de la crema de whisky el, el bailey pues el hijo se hizo cantante y mira lo cogieron mira, se le dividió la, la vista a Letty Harris y dijo vamos a pillar a este hombre y que era eh. muy malo porque yo no, muy de de de sí. yo no soy muy seguidor de Iron más que la carne de pescuezo yo no soy muy seguidor de Iron Maiden el no. mejor cantante el mejor cantante es de Nick Wilcox que no tragaba a verlos en directo, ¿eh? es verdad es verdad con los Megadeth pero me gustaron más los Megadeth ¿eh? ¿Te gustaron más los Mega -es? Sí, y entramos y entramos con la Cruz ¿Por qué? Roja. Porque no cantó Pol Diana. Entra, entramos con el carnet de la Cruz Roja. Y después no había Cruz Roja. ¿no? Y. nada. Bueno. <risa> la, me hacen, hacen morisquetas aquí. <risa> bueno, vamos a poner un tema de. Temazo. De... temazo. Claro. Con pol diano. No, el temazo es, eh. Del killers. De, tendría que haber dejado de hacer discos El disco el, disco, fue, de el de... disco más infravalorado de la, de, la de la historia de Iron Maiden eso para sí Para dejar el listón bien alto Y ahí va Mars in the rumor Heavy Metal oh, oh. Hecho, ¿has, ¿Has visto? ¿Qué temazo ¿Qué temazo Pero ¿cómo, cómo lo los en Mayden, no? Con el. Pero, pero eso mejor es el disco el... de los Maiden, ¿eh? Sí. Killers. De los mejores, sí que es verdad, ¿eh? Eso sí que es verdad. ¿Eh? Lo ha reconocido, lo ha reconocido. ¡Oh! Mejor, ya ya no te puedes no... echar atrás, ¿eh? No, ha ah, no dicho se que es de los mejores atrás. discos, pero no quiere decir que, que uno sea mejor que el otro. No, acabo acaba de atrás. reconocer que Paul Diano es mejor. No, que acabo él. de reconocer que es uno de los mejores discos. <risa> no, no, no. No entregiverses mis palabras. No te no, no, no. Eh. Estamos... no digas que yo he dicho lo que no he dicho porque no he dicho lo que he dicho. He dicho otra cosa. No has dicho lo que has dicho. Vale. ¿Qué ha... Entonces, ¿qué has dicho? ¿Qué, eh. ¿qué, ¿Qué tal los habéis pasado por Navidad? El eh, show, bueno, no, no. Es que la derrota. Fue dura. La, la derrota del Barça. ¿Cuál, la de los Asuna. Sí. La del River que va a último. También. Cristillo, <ríe> también, pero... que eh. no dices nada, que me he enterado hoy. Que va a último el River. Pero, ¿y, y los ¿Y? Asuna cómo va? ¿Y el River? ¿Cómo último. es que está? ¿Y? Porque ha renunciado el entrenador y va último. Y eh. pero si los que juegan son los jugadores. Sí, pero la peor campaña de la historia. ¿sí? ¿De la historia? ¿Y bajará a segunda? No. Hay no, un convenio, ¿no? Que no puede bajar a segunda el River. No, es porque como se hace, ca por una, se hace un, un campeonato por cada rueda, no un campeonato completo, como salió campeón el anterior, pues este es imposible. Le compensa. Eh, le compensa. Entonces, entonces un camión tiene cuatro campeonatos, uno por cada rueda, ¿no? Una... Vaya Timo, ¿no? Eso es, no un, timo de es un Timo de Japón, ¿no? Bueno, es así, es para que la gente vaya al campo. Pero a mí me explicaron ayer que hay no sé qué rollo: que el River y el Boca, como son los equipos de gobierno, pues no, no pueden bajar a ser. Sobre todo el River es el equipo de gobierno. ¿Qué gobierno? El gobierno de... La vergüenza del país ¿De qué gobierno? El River Plate De Argentina El River Plate Como y usted y lo ve El equipo del el gobierno vergüenza del país el River, el River Plate El River Plate El River Plate ¿Qué pasa aquí? No. Hay una conspiración aquí ¿Qué equipo del gobierno? No sé si Kirchner es de, del River la, la, la putonga esa que es de presidenta No sé La Kirchner, sí, sí. ¿Es de River? Sí, sí, totalmente ¿Sí? ¿No la has escuchado Soy, últimamente? No, no la he escuchado Que, que con dice, la bufanda ahí apelando te a... esto. <risa> vete chuso vete por ahí <risa> el river plate. Play. el river plate. ¿Tú, y tú y tú qué eres bostero? el equipo del gobierno la vergüenza del, del país, el, del país. Del el river plate se acabó Ven. chimpón oh, Está <ríe> mendigo. No. No. ¡Aquí saltó un mostero aquí a la radio! ¿Sabes que Abandonas la nada. ¿Sabes que Boca, Boca es el único equipo argentino que cotiza en bolsa? O sea, es el único equipo capitalista que hay. ¿Y? Porque en Argentina... ¿Y? <ríe> ¿Y? No, porque en Argentina los, equipos no, los clubes no son propiedades privadas, son sociedades sí. eh, sociales. Son como clubes sociales. A, ahora me vas a decir ¿A que ser? el Barça es una ONG, ¿no? Sí, el Barça. No, bueno, pero no son... <ríe> La ONG de Barcelona. ¿Qué pasa qué ¿Eh? ahí? ¿Qué estás poniendo? ¿Qué suena? No, no he no, pues, no, no. <risa> Pero está sonando la sintonía. Está sonando la sintonía, ¿eh? Ah, es más larga. Ah, es el chuso. Ah, buenas, buenas noches. Buenas noches. Es noche. más larga. Empieza el programa. Bueno, es más larga. Bueno, es más larga. La cosa, tenemos que habernos bueno, comprado un chiste de en entrada. entrada. Lo siento, no me lo he haces! Tú haces una gira por Sony y te forra. No. No, pero lo que digo es que en Argentina los, los clubes no son sociedades anónimas. Y dan de comer gratis. No, hombre, tienen tienen, ¿tienen actividades esto? sociales. Yo, por ejemplo, en River era socio. Ahí está. Yo, por ejemplo, en River... Este, este. ¿Eh? Rey, Rey, Rey, Rey. rey, rey. ¡Francisco! ¡Francisco! Francho. ¿Qué tienes que decir, Pancho, Francisco? Pancho, ¿qué, ¿Qué escuchas Ay, con esto? Estoy emocionado, españoles.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 Yo soy de River. <risa> Un gallena. Del River Ebro. Del River Ebro. <risa> de River de Sella. <risa> bueno, no se metan con River, cabrones, que hoy doy. Y tú y Pangorri con, <risa> con Camacho. ¿Qué pasa? Ay, Podemos. Podemos, con la Camacho roja. Podemos. Y aquel capullo, calzonazo. Mira lo que hace. Es que lo que han hecho, Calzón. lo que han hecho. Si no, Vamos lo... a mí, pero ya es esto, ya es esto, <risa> es esto. Con la de paja, te has dado cuenta. Eh, eh, te voy a decir una cosa. Camacho sabe ha puesto ha por los Asuna Porque va igual que la selección española Entonces mm. ha dicho Él se cree que está entrenando a la selección española España campeón Estamos en España campeón España, y entonces, España. se dice pues Hispangorri. Espangorri te... Adelante Espangorri ¿Qué estás preparando? ¿Qué te... ¿Qué nos tienes preparando? Estamos aquí es jugando Llega pero... una nave Llega una nave ¿Sí? ¿Sí? Llega una nave A ver que llega la nave ¿Qué nave es? ¿Y quién será la nave? A ¿Es atrón Atrón no sabemos aún, no sabemos atroncha Atron ya, ya, no ya, ya no tiene la chuleta ahí ya no tiene nada para leer no. Eh. No le veo pero tiene boca para hablar ¿Sí? no, la chuleta no la tengo, pero ideas sí tengo aún ah, ahí, ya, ahí, ahí, está, ahí está, ahí está ideas tengo muchas para que hagáis claro, eh, lo que me gustaría principalmente es que en vez de, de, de utilizar la televisión utilizase la mente eh, eh, eh, o sea que de que lleguéis a casa en vez de darle al botón de la caja tonta le des el botón de la mente y la encendáis y pensáis claro. y así es alguna vez podréis ser ustedes porque de momento solo somos unos simples esclavos si seguimos, o sea Nacho tienes que pensar apaga la tele tío apaga la tele vale. Paga primero no la apagas la y luego la apagas clic clic clic Clic, click, click, click, clic, apaga. Ya está apagado. Ah, Enseñando claro. la mente, click, click, click. El apagón analógico se llama. Apagado. No, no. Aprovechar el apagón analógico para pensar. Claro. Dejar que los. Yo no tengo y que ¿Y qué? Claro. Que ¿No? fluyan. Tira la tele. Que, que fluyan por ti los pensamientos. ¿Para qué quieres una tele? yo No, no sé. Con lo bonito que quedaría un jarrón ahí donde está. ¿no? O, o un libro. O una jaula. Hombre, te tiran 10 horas eh? mirando el jarrón. O una radio donde se emita Contrabanda FM Contrabanda, claro. Hombre, podríamos... Eh, contrabanda TV. O un, ¿no? re, un reparto de A ¿Quién ve? De música, ¿A quién ve? Pero, pero, contrabanda TV, ¿no? Ahí como... Ey, me llega, me llega, me llega, llega, llega aquí algo. Llega. ¿Cómo lo hace? Es más larga. Oh. No sé lo que está pasando hoy Aquí en las estudios de contrabanda <risa> no, no. Dios ha muerto la Y la yo no me está, encuentro está muy bien Está reproduciendo la, la sintonía Pero si pones un jarrón en vez de la tele Te tiras 10 horas mirando el jarrón Un poco aburrido, ¿no? ¿O, qué? o te da que pensar Cámbialo de sitio O le das la vuelta al jarrón Entonces ya no es lo mismo Según la flor que pongas Sí La flor te puede estimular Y te puede orientar el jarrón, ¿no? Sí, Ahí en el jarrón, hay una piba o sea, estamos hablando que va a haber una, un apagón analógico, que no lo tienes que confundir con un apagón neurológico entonces tú tienes que, las neuronas tuyas tienen que continuar activas o sea, ¿qué neuronas? Un... yo ya no tengo neuronas ¿has no? perdido todas las neuronas? se, se ha acabado te lo ha dicho a Tron, tu mente, o sea, tu mente la tiene la neurona, que funcionar igual mis neuronas tienen wow. un límite ya no, no tengo ¿Tú? más demasiado, demasiado, he pensado demasiado entonces no, ya... pero por pensar no es malo lo que es malo es no pensar porque no, no no cambiamos de la situación mientras no pensemos no podemos cambiar nada ahora pensando y utilizando un pensamiento que sea lógico y equitativo podremos conseguir que nadie no que nadie nos mande sí ahora, ahora, pensando, pensando y puedes nada. pensar a cualquier hora del día es gratis nada, ¿eh? es gratis y, ¿Y no? puedes pensar lo que te dé la gana no como en la tele que la enchufas la tele y, te no te pero te pensando, de... pensando no sino actuando es como cambiar no no cosas. no, no primero no no hay que pensar. pensar. El paso Primero hay que primer pensar. pensar. O tú actúas sin pensar. Primero hay que planificar y después actuar. Porque si no, repites cosas que no tienen sentido. Sí, pero también hay gente que se está toda la vida planificando y luego no hace nada. Ah, ese es otro sí, problema. Ellos, mira, ¿eh? Los griegos. Los griegos, sí. <risa> Mira, planificaron ahí, no sé qué. Y lo rompieron. Encima lo planifican para luego romperlo. Bueno, se ¿Qué dices? ¿Qué ¿Para dice, qué ah. No, jódete. Pues sí, robos, se ¿no? nos está acabando ya el programa ¿Sí? en este día después de Reyes. ¿Cuánto nos queda ya? Nada. nada. Nada. No nos queda nada. Nos vamos. Mira, Tron ya se va con la nave, ya despega. Ahora <risa> sí. Tron. ¿Se va a trabajar o dónde irá Tron? No, se sé, a, a pensar. A, a, a Tron viaja por el espacio, ¿no? A Tron mientras maneja la nave piensa un poquillo. Disfruta, Pero... disfruta del viaje, del paseo espacial. Viaje con nosotros a mil de un lugar, viaje con nosotros... Y disfruten. De la nave al pasar. Y disfruten. De la nave espacial. Bueno, tenemos que decir que el próximo programa será en directo. El próximo sí. Mm, en este no es en directo. Está triste, Nacho, porque ha perdido el Barça. Oh. Ha perdido el Barça el... Y no pudo entrar al campo. Se ha quedado la entrada en la radio. En ¿no? sí. <risa> la radio y el. El accidente que hubo en la línea 3 del metro que lleva hacia el Camp Nou y no pudo uh. llegar. Bueno, nos vamos con mi peso. Nos vamos con, peso? Peso. Venga, ¿Nos venga con va? el tema, ¿no? Nos vamos con un, ¿Con, un ¿Con, un ¿Con, con un tema. ¿Con qué tema? ¿Con qué tema? Big Jack ¿No? ¿No? Big Shack. No, con con el grupo de Guantánamo. Guantánamo. Eh, wow. Guantánamera. <ríe> bueno. Guantánamo, ¿no? ACDC. Ese, el grupo, ¿Cómo se llama? El, el Grand Jack El Grand Jack Guantanamo. Guantanamo. Guantanamo. Guantanamo. Bueno, se han metido A ver, se han metido so con River Guantanamo. Con los Rolling Se han metido con River, con los Rolling, con se ¿Os queda algo? Con el Bruce gancho. Higginson. No, conmigo no se han metido, <risa> con, no se han metido directamente, pero, es que, pero más o menos. Con todos tus iconos, porque te estamos destrozando todos tus iconos. Me están, me están, me están desarmando todo mi, el tinglao. No o sea, necesitas, Ido. Eh, te Un en... tema de conversación podría ser tu flequillo. Sí. ¿Eh? <risa> Eso... Podría ser un tema más. Porque ese, pe ese pelado te lo han hecho, te han puesto un cazo en la cabeza y han cortado lo que sobraba. No, no este, es el ca este es el casco de la moto y de la nave. Desde que su compi madrileño peluquero que se comunicó con nosotros, Sambrota, pues que no puede cortarte el pelo. Pues, Sam Brota, por favor, bueno. ven, a, ven una vez al mes o cada dos meses vos... a Barcelona y córtale el pelo. Soy vosotros pelo. catalanes, que os cortáis el pelo de puta pena. Sam. yo bueno. en <risa> Madrid no lo tenía. Se llama Sam, ¿no? Sam Brota. Sam Brota. Sam, Brota. Sam, Brota. Sam, Brota. Sam, Brota. Sam ven aquí a pelo. Bueno, nos vamos. Tío, Sam. Big Shaq. Hasta la semana que viene en directo. Ahí está. Y. El grupo Chepo Manta. gracias por, por, lo, por grabar los tres programas seguidos con nosotros. ¿Lo qué? ¿Eh? ¿Qué lo que he hecho? ¿Qué es de qué? Pero na Nacho, habíamos creado que esto no lo tenías que decir en la antena. ¿no? Ya si llamaré un. Ya día. está. Y lo, el, lo del Madrid-Barça tampoco, ¿no? Sí. <risa> Ánimo, Nacho. Que este, que este año seguro que gana al Barça alguno. Vizca al Barça. Si usted mismo dijo que era su año. Vizca al River. Vizcal... Feliz vuelta al trabajo. Vizca ese. Sí, Diano. Big Diano. <risa> Big shot. <middels>